empty spaces <performing chor> <helps> hola hola hola hola tribu pero recontra pero cómo les <mains> va ¿Cómo andan, mis amores, mis almas doradas? ¿Cómo andan ahí? Buen jueves para todos. Buena semana. ¿Cómo pasaron? ¿Cómo están pasando esta semanita? Y ahora viene el fin de... Bueno, me encanta que con sueño y todo estén ahí firmes como rulo de estatua. Bueno, me encantan los saludos. Pero todas esas cosas que nos pones están divinas, mis amores. Así que muchísimas gracias. Los saludamos acá todos los que están en el chat. A los que no están en el chat, pero sí escuchando. A los que van a escuchar por iVoox y por Facebook cuando lo subo el fin de semana. Así que quiero saludar a nuestro señor operador. ¿Cómo le va? Me dice que bien. Y por supuesto a mi compañerita de banco, hola Sandra Guinea. Hola Sil, hola a todos en el chat, que ya nos dan la bienvenida y esperan los jorjitos exacto, y los alfajores y exacto, todo. Exacto, exacto, Así que bueno, justamente como ya estamos, hoy traje un tema tribu que tengo como un entuerto en la cabeza porque yo creo que me lo va a destrabar el yo superior y lo voy a poder ir diciendo Porque está copado, porque... Muy, muy copado. Está muy copado, porque ahora les voy a contar por qué. El tema, sabe ¿sí, cómo se llama? A ver, reconectar con la fuente y aumentar la vibración. sí. Y ahora sí. te voy a decir por qué resolvimos traer este tema. Así que antes, para reconectarnos con eso tan rico y para que todos también estén ahí... ¿Quién es nuestro queridacísimo sponsor? A ver, señor operador. Es Jorgito, el más rico. Es Jorgito. qué buen alfajor. Jorgito, el nombre del alfajor desde hace 50 años. Y por supuesto, un beso gigante a nuestro Georgie Jorgito que es quien nos ayuda a estar acá jueves a jueves, como ustedes saben, perfectamente. Bueno, escuchate esto, tribu. ¿Vos sabés por qué resolvimos traer esto? Porque últimamente, en mis gabinetes, en mis clases, en los talleres, estoy como viendo cierta, por momentos, como un desánimo, como una como sensaciones un poquito como desazón. desazones como alguna cosa de conexión con algunas emociones bajas por momentos como estar atrapados en en, en angustias este me, me casas la onda tribu entonces bueno acá estamos traje este tema de reconectar con la fuente y aumentar la vibración porque es todo tan simple que de tan simple viste tribu que te parece que no puede ser Viste que estamos tan acostumbrados a la complicación de todo que cuando uno habla y dice cómo hacemos para reconectarnos, te parece como muy simple. Bueno, pero es así, ¿ok? Bueno, escúchate esta. A ver, vamos a arrancar por acá. Vamos a pegar un repasito pequeño. ¿Qué es la vida? Mirá qué pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta, ¿Qué pregunta filosófica? para iniciar? A ver, ¿qué es la vida, tribu? ¿Es la posibilidad...? que tenemos en cada una de las vidas que cada uno va teniendo y reencarnando por elección es sí. la, la nueva posibilidad si querés en cada vida en cada encarnación es la posibilidad de expandir la conciencia para recordar quiénes somos. Uh -huh. ¿Cierto? Es una posibilidad. Una experiencia, dice. Exacto, Gavis. una experiencia, pero es una posibilidad. Porque si no, para qué. Es una experiencia donde vengo a aprender un montón de cosas, pero lo que pasa es que en ese aprendizaje lo que hacemos es una opción para que expandirnos. Porque, ¿qué pasa, mi vida? Cuando el alma, ya lo hemos dicho, lo venimos charlando a esto, pero para meternos en el tema. Cuando el alma entra en esta 3D, digamos, no entra en este cuerpo, en esta dimensión, sí. amnesia. Olvido entra total. en amnesia, ¿eh? entra en amnesia para, como habíamos hablado en programas anteriores, para poder vivir la experiencia de las frecuencias tan anchas, de poder vivir todas las emociones, tuvimos que hacer el gran olvido. Con lo cual el alma entra con una especie de amnesia. Por lo tanto, va viviendo en este cuerpo, pero también en un momento dado dice, bueno, hasta acá, ya me pudrí. Es como un, como un embole, ¿entendés? El alma se entra pero un embole de repetir exactamente, aburrimiento. claro, un aburrimiento de decir, bueno, yo ya ahora quiero expandirme, quiero tener una nueva experiencia, quiero salir de este estado. Y ahí es donde, por ejemplo, vienen los cambios que a veces son repentinos, porque como no los hacemos nosotros, por ahí por procrastinar, vete porque es más cómodo, porque está calentito quedarse en ese lugar. Hasta nos sorprende a nosotros. Exacto. Entonces de repente o ladrillazo o tsunami o de repente se produce algo que en ese cambio hacemos una un cambio, una evolución, un pasar a otro nivel de energía. Voy bien, Tribu, decime si voy bien. Varios están diciendo que están enganchados con el tema y les gusta. Perfecto. Entonces, escúchame una cosa, Tribu. Resulta que nosotros, para poder evolucionar, ¿sabés lo que es ascender o evolucionar? No sé, la palabra que vos quieras es salir de un yo limitado que es donde entra el alma al entrar en la en esta en este plano entra en una especie de eh, de limitación entendés eso Tiene una amnesia, entra como si fuera en una caja, se mete como viviendo en una especie de caja, ¿entendés? Donde va viviendo las experiencias desde ahí hasta que expande. A mí me, me encanta imaginarme que el alma tiene bracitos. Entonces hace pum, rompe. Va empujando, la va empujando. Empuja y abre la, la, la, la caja sí. y se expande. Entonces. Al entrar en este yo limitado, que es el yo falso, el yo virtual, ¿cierto? Que es el gordo, el ego, la mente, vive, en un, es, el alma vive el tránsito de la limitación. Sí. Hasta que en un punto dice basta, ya está, paf. No hace falta irse, quiero decir, no hace falta eh, pasar al otro plano, hace falta morir, no hace falta eso. También en la vida lo podés hacer, que es lo que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué, tribu? Porque ascender, te repito, ¿sabés qué es? Es elevarte del yo limitado de la 3D al yo expandido de la quinta D y más allá. ¿Qué te parece esta propuesta de qué es ascender? Es subo del yo limitado 3D Haciendo, me elevo hacia el yo quinta de, hacia o sea, el yo superior, donde vive el yo superior, que es quinta de y más allá. Y por si las moscas le vamos a pegar una refrescada. El yo superior, mi amor, sos vos misma, vos mismo, soy yo misma y Sandra misma, el operador mismo, en otro plano de existencia. Vamos bien, son distintos planos de existencia donde yo vivo, donde vos vivís y sos y experimentás, donde Sandra vive de sí misma. Por lo tanto, conectarse con el yo superior es conectarme conmigo misma vamos bien tribu va contestando Alef que dice cómo se hace eso ¿no? bueno Esto ya voy tercera quinta ya voy hay ya voy hay preguntas hay preguntas ya ¿eh? voy ya voy ya voy por eso <risas> quiero poner en autos como para después ir a lo a lo que nos compete entonces ese plano de existencia que que está en quinta D o sea quinta dimensión o sea que es donde estamos yendo estamos pasando la cuarta terminando los subniveles de la cuarta para los primeros niveles de la quinta parece que estamos en este tránsito, allí es donde vive el yo superior, que es yo misma elevada, digamos, libre del cuerpo físico, ¿cierto? Libre de la mente y el ego, con lo cual soy un águila visor, donde veo ahí, ahí está la posta, tribu. En ese yo superior está la verdad, están los registros akashicos, está todo lo que tiene que ver con mi propia historia, tu propia historia, la propia historia de cada uno. ¿Vamos bien? Sí. Entonces, este yo virtual y falso, ¿eh? que es el que hemos el que el alma asume y entra en amnesia, porque si no, no lo podría transitar, diría, y esto que no entiende, el alma se reiría de ese... El alma despierta se reiría de ese yo ficticio porque sabe que es una invención, que es un, un, una, una creación o una construcción. No es la verdad, ¿cierto? Perfecto. Sabe lo que tenemos que hacer para poder salir... Y empezar a elevar la frecuencia vibracional de cada uno. Porque, a ver, cuando estás en el yo tercera, en el yo virtual, estamos bajito. Ni bueno ni malo, acordate, acá no ponemos nada de juicio de valor, tribu amada. Estamos bajito. ¿eh? Hay una densidad mucho más lenta, más baja, donde ahí se viven emociones que tiene que ver con vibración más densa la apatía, la vergüenza, eh, los dolores, las angustias, la, la desesperación, el sufrimiento, ¿eh? todo eso se va viviendo en esa densidad. A medida que vamos elevando el nivel de frecuencia, vamos viviendo otra cosa, vamos experimentando emociones de alegría, de empatía, de, de neutralidad, ¿eh? ya no estamos duales, ya no miramos esto es bueno y esto es malo, somos neutrales, eh, nos conectamos con la bondad, ¿eh? llegando con la con la razón y con el amor. Parece que después del amor viene la paz, así parece que es. ¿Y sabés quién te muestra esto? ¿Sabés quién te lo cuenta? Que a veces no, no nos a ver yo en un hasta un día que no me, no me daba cuenta que era así. A ver, ¿sabés quién te cuenta esta ascensión? Los chakras, tribu, los chakras, el arco iris. Son los siete colores. Ok, si vos mirás la línea de chakras o ves la, la, la, el arco iris, vos te das cuenta que vamos desde el rojo básico al violeta elevado y entonces es rojo el básico después viene el naranja, naranja el amarillo, amarillo. el verde, verde del coronario el azul de la garganta el, ch el chakra de la garganta el índigo del tercer ojo y el violeta del chakra superior este camino ascensional que es donde va a poner el acundalini cierto todo eso Ese camino vamos elevando el nivel de frecuencia donde en, en el básico vibramos de una manera y vamos ascendiendo hasta vibrar en el chakra violeta que es el chakra superior, la mollera y lo que está arriba de la capocha. ¿Qué tal? Sí, buenísimo, perfecto, buenísimo Muy bien, entonces, ¿hay alguna pregunta antes de seguir? Ay, hay varias, hay varias Por... Si dice, ¿cuánticamente ya estaríamos en quinta pensándonos desde la tercera? Eh, exactamente, exactamente Parece que estamos en los subniveles Los primeros subniveles de la quinta Pero eso te digo de acuerdo a lo que lo que algunos grosos dicen, ¿eh? Yo, Todavía no te la puedo contestar concretamente. Mariana dice, ¿Vivir en la conciencia es vivir en el yo superior? Sí, claro. Pero ojo, ojo, ojo, ojo. La conciencia, nosotros somos conciencia. Pará. Nosotros, la posta, la verdad, la fuente, lo que nosotros somos en esencia es conciencia. Lo que pasa que según dónde está alojada la conciencia, vos tenés un nivel vibracional más bajo, más alto, más alto, más alto, más alto, más alto, más alto hasta llegar a la conciencia divina, que es la que está en el yo superior. Pero somos conciencia siempre, en distintos niveles de frecuencia, ¿ok? No es que no tuviste conciencia y después tenés conciencia. Siempre somos una conciencia, solo que enfocados en las distintas etapas de la mamushka. Okay, Shane. Shane eh, dice, a ver, oh yeah. esa ascensión, eh, esa cuesta? ascensión cuesta. No, mi amor, no cuesta, no cuesta. Hoy traje una posibilidad. A ver, durante muchos tiempo lo hemos hecho con el sacrificio, ¿eh? sabes que evolucionar. Eh, fue un sacrificio, era viviendo experiencias dolorosas, ahí estuvo el karma, ¿eh? que algunas personas todavía viven en eso, que uno llama karma, porque todavía viven en, en la dualidad de causa y efecto, causa y efecto. ¿Se entiende entonces? A ver, se vivió desde ese lugar. ¿Cómo se vivía una experiencia estando en el karma? A ver, tribu, vos la sabés repitiendo situaciones, ¿o no? Tal cual. Y diciendo... Tal cual. Y decíamos, pero otra vez me vengo a, a encontrar con un señor o una señorita que tiene tales características, o el famoso, otra vez me tropiezo con la misma piedra. Sí. Bueno, porque era así. Así era a través del karma. De tanto repetir, ahí nos dábamos cuenta que había que cambiar. ¿Vamos bien? Entonces... Eso era antes. Ahora, nosotros, por la gracia, ¿sabés lo que es la gracia? Es esta licencia energética que está viviendo el planeta porque está entrando una energía crística gigantesca. Ya, por gracia, nosotros tenemos la posibilidad de evolucionar sencillamente, suavemente, mm. pero sí... Sí, tenés que hacer tu trabajete de conexión, tribu querida. ¿Me entendés? Porque vos tenés todo a disposición. A ver, es como si vos en tu casa. Mira, me encantan estas imágenes de Alfargata Flecura. <risa> es como si vos en tu casa tenés martillo, eh, serrucho, sí. eh, no sé, no Pinza, conozco mucho. Tenaza. Pinza, tenaza, Sandra, que es arquitecta, sabe más. Clavos, eh, clavo, tornillo, todo. Y entonces tenemos que eh, arreglar una pared o sacar un pedazo de madera que se pudrió de la pared. Y entramos a hacerlo con la mano. Ay, y hacemos qué una ejemplo. fuerza terrorífica. ¿Entendés? Porque, como antes había que hacerlo así, porque no, hasta que tenías el martillo, la pinza, ta, ta, ta, y te arruinaba la mano. Era un sacrificio terrible. Bueno, no. Amor, ahora vas a la caja de herramientas que tenés todas estas posibilidades, agarrá la pinza, haces track y la sacaste en 0,1 segundo a, la, a esta madera que estaba ahí por sin sufrimiento, sin esfuerzo, sin nada, claro. ¿entendés? Entonces ahora tenemos esta posibilidad. Lo que sucede es que todavía a veces nos puede más El yo ficticio, ¿me explico? Tribu, mm. y esto no es nada malo, tesoro, es simplemente estar alerta. Nada más que eso, no pasa nada malo, nada de nada. Por ahí nos tenemos que fumar un rato de angustia, desesperación, miedo y todo eso hasta que wake up, te acordaste, te despertaste y te acordás que te podés reconectar. Porque vos sabés cómo se sana todo, se cura todo y se eleva todo enchufándonos a una potencia superior. Tribu, si vos... A ver, te la, me encantan estos símil de otras cosas. En tu cuarto hace frío. ¿Vos qué hacés? Enchufás una estufa. Sí. ¿Cierto? ¿Qué hace la estufa? Acondiciona el ambiente, calienta el aire. Y eleva la la temperatura. La temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O oh, hace un calor terrible, pones un ventilador o pones un aire acondicionado y ¿qué hace? Neutraliza eso y va haciendo un equilibrio. Con nuestra energía pasa lo mismo, tesoro. Tenemos de una vez por todas que reconectar. ¿Con quién? ¿Qué es la reconexión? Conectar con la fuente, conectar con tu ser divino y tu yo superior. Tenemos que aprender nuevamente a conectarnos y luego aumentar nuestra vibración. Cuando vos empezás a aumentar la vibración, todo lo que era bajo se des, se, se le va toda la, ¿cómo se llama? Viste, lo, los átomos. Uno lo, lo, es como si al, al conectar con eso se desestructuran esos átomos y se va y se eleva ese estado vibracional. Lo dije bien Tribú. A ver si no, no quiero complicártela, a ver qué No, dicen? Acá están diciendo que lo explicas muy bien y muy simple y muy bien, fácil de entender. Bien. Hay bien. varias preguntas, dale, varias preguntas. Dale. Por ejemplo, la de Edwin que dice llegamos a esa dimensión individualmente o colectivamente? Muy bien, Edwin. Muy buena la pregunta, porque sabés, llegó el momento, el momento. Hay un gran programón <ríe> tenemos un gran programón en el universo que se llama el programa máximo del amor, ¿te gusta esto? listo, ahí hay un programa tenemos que conectar con eso, ¿sabés cómo? encendiéndonos individualmente mm. cada uno tiene que conectarse y encenderse, Edwin y toda la tribu amada, vos, ¿sabés cuál es la absoluta responsabilidad al ciento por ciento de cada uno? yo resuelvo encenderme entonces me enciendo yo se enciende Sandra se enciende Hernán el operador se enciende cada uno de ustedes imaginate esa luz pero mm. está bueno porque vos tenés que encenderte este sería como no, no quiero hablar de ninguna cosa que implique obligación pero es el paradigma es encendete comunicate, conectate y entra a barrer todo lo vibracional bajo para elevar esa vibración y ya estás conectado con tu yo superior y la luz que irradiás es tremenda, empezando para vos y siguiendo para todos. ¿Qué tal la respuesta, Edwin? ¿Qué más hay ahí? A ver. Eh, a ver, eh, preguntan, ¿cómo sabemos en qué frecuencia estamos? Pregunta Grace. Mirá, Grace, querida, ¿sabés quién te cuenta eso? ¿Cómo están tus emociones? ¿Cómo estás? En, apática, que no, no crees en nada, que estás medio bajón, que te, tenés muchas vergüenzas todavía, que todavía no te da, te da cosa y pudor hablar eh, con los demás, eh, que, que las emociones te pueden, te tienen presa, que te pasás un largo tiempo y estás con una vibración más baja, que no es ni mala ni buena, es baja. Punto final. ¿Eh? es como hace frío o mucho calor no sé, como vos quieras ahora, estás, uno se va sintiendo en periodos cada vez más eh, largos, querés eh, con cierta alegría con cierta, digamos en una cierta paz donde tenés pensamientos positivos donde vos te das cuenta que ya no te afectan tanto las cosas ¿no? que estás con cierta empatía con los demás bueno, ahí estamos vibrando más alto, Grace Te sirve así como como un tip, ¿no? Para ir chequeándote cómo estás vibracionalmente. ¿Qué más han y se preguntan cómo me conecto con la fuente. Ahí Respirando, voy. meditando. Ahí voy a ver si hay otra, para sí, si no sigo. A ver, hay varias, hay varias. Eh, a ver, si esto tiene que ver con los cambios físicos eh, y que ciertos pesares. Sí. Eh, Aleph había preguntado hoy este, no, Budica, perdón eh, si tiene que ver eh, así como con, con malestares eh, en la cabeza estos tironeos entre la conciencia y la mente sí, sí, tiene que ver con esto porque se está recalibrando se está recalibrando todo nuestra nuestro sistema operativo sí, amores, está pasando el punto es que si vos te parás ahí y empezás a pensar que estás, que te va a agarrar no sé qué cosa, y bueno, te conectás con el miedo, mi amor, pero si vos conectás y alineás, eh, porque sabés qué pasa, que es como si el ser superior, a ver si te gusta esta imagen, a ver. Este ser superior o yo superior, imaginatelo parado arriba de tu cabeza. <risa> ¿Eh? a ver si te sirve esta imagen. Como que arriba, acá en el chakra, bien, bien corona, el de arriba, y tenés los piecitos, si querés, este, de tu ser superior. Está parado arriba de tu cabeza. ¿Te encanta la idea? Me encanta. Me encanta, a mí me encanta, me encanta imaginarme así. de esa manera. Exacto. Sí, sí, sí, sí. Como que está por sobre, o sea, está en otra dimensión más arriba, ¿no? Donde ahí no está en el cuerpo, no está en la mente. Está libre ese aspecto tuyo está libre me explico libre no está en el yo inferior en el yo virtual en este sistema de creencias no está ahí está libre con lo cual ahí tenés toda la información a vida y por haber a, a a tu disposición tribu a tu tu disposición... ...por eso hay que aprender... ...tenemos que aprender... ...tenemos que hacer este trabajete... ...y ahí voy con la pregunta de cómo se hace... ...voy... bueno muy bien... ...primero te digo... ...cómo podrías hacer... ...hay muchísimas posibilidades... ...yo te tiro un par... ...a ver... ...en meditación... ...en un silencio... ...en conectate... ...por ejemplo... ...te puedes imaginar... ...el hilo de plata... ...el famoso que va del corazón lo conectás con la, con la glándula pineal que está en la frente y seguí de largo, ¿entendés? A ver, no importa hasta dónde, vos mandá el hilo hasta arriba, no importa, ¿y cuántos centímetros arriba la cabeza? No, no, no, no, esa es la mente lineal que quiere centímetro, milímetro, no, no, no, no, no. corazón, hilo de plata que en, que se junta con la mente, que es la, la, con la parte de la glándula pineal, que es la puerta hacia el yo superior, glándula pineal la puerta al yo superior ok muy bien y que ese hilo de plata siga para arriba y empezá a llamar digo a llamar no para que venga porque sos vos o sea hay una hay una unión ahí pero es quiero es mi voluntad yo quiero conectarme con vos yo superior que soy yo misma en otra dimensión punto ¿Eh? sos vos misma, empezás a tener un diálogo con vos misma, pero con una voz misma o vos mismo, resabio, <risa> ¿entendés? O sea, que está liberado de todas las cosas y que aparte tiene todas las respuestas, que además, como bien dicen y como bien hay que entender en los registros akashicos, vos vas a tener las respuestas que estás preparada para escuchar. Si no, tu yo superior no te da respuesta que no estás preparada para escuchar. Eso es y, maravilloso. Y cuando maravilloso. no te la da, no tenés que insistir. Porque ¿sabés qué baja? Sarasa. Baja Sarasa. ¿Entendés? Baja cualquier cosa. Porque no estás preparada. Y esto es la máxima humildad. Eh, Dios mío, hermano mío, yo misma, yo superior, ponele el nombre que vos quieras. Yo quiero saber esto decímelo de la manera en que yo pueda comprender, ponele y te quedás ahí un rato y te quedás y lo haces todos los días todos los días, si vos meditas habitualmente te va, vas a tener una conexión quizá un poco más rápida, ahora si no lo has, si no meditas, bueno hacelo un día, dos días, tres días dos minutos, tres minutos, cuatro minutos viste, anda haciéndolo eh, sentate, conectá con él y pedí conexión Preguntá Decile lo que te está pasando Hablá como si fuera A ver, no como si fuera nada Estás hablando con vos misma No es como si fuera vos misma Sos vos misma Y vos mismo ¿Está claro esto? Por meditación sí. Porque, este, no sé Yo la conozco así Porque te unís a él Porque invocás Porque te imaginás, no sé Visualizás una luz ahí arriba Con la, la cual te conectás Hacelo de la manera que tu visualización te lo acceda y alef está preguntando si sí. hay, si para hacer esto hay que tener los chakras abiertos excelente, muy bien, muy bien alef, porque ahora voy a lo que les traje ahora voy cómo hago para sacarme todos los lastres de encima. Ah. tribuquerista, me explico. Porque acá todo el mundo ha asustado con esto, ¿viste? Uy, que tengo no sé qué, y que por ahí tengo una larva en el... ¿Me te... A ver, escuchame una cosa. El solo hecho de ser seres sociales, estamos en contacto todo el tiempo con el éter, el aire y con todos los otros hermanos que a su vez están dentro de una caja, ¿ok? Muy bien. Entonces vos, por ejemplo, cuando hacés registro, cuando le preguntás y si aprendés a tener esta charla con tu yo superior, vos le podés preguntar, por ejemplo, ¿qué me está pasando? ¿Cuál es el origen de este dolor de hombro? No sé, ¿entendés? ¿Cuál es la raíz energética de este dolor de hombro? Y por ahí te baja la bronca que tuviste con tu hermana la semana pasada. O cuando, no sé qué, te, te empieza a bajar. Pero bueno, pará, hacelo gradual, no quieras ahora enloquecer, tribu, porque <risa> viste que a todos nos agarra con, bueno ya, quiero hablar con mi yo superior, y te pones como ayuda tranquilo, tranquilo, hacete como una especie de protocolo. ¿Viste? Es como cuando uno dice, venís a hacer registro, hacete cinco o seis preguntas. Hacete preguntas importantes. Preguntas, por ejemplo, desde alguna afección física que estés teniendo, a alguna preocupación o a algo que no se destraba en tu vida. Algo o puntual. O puntual o algunas lecciones que quieras aprender. Hacete un pequeño protocolo de preguntas y calma pero por qué estuviste treinta y cinco veinticinco cuarenta y cinco años sin charlar con tu yo superior y ahora querés hablar todo el mismo día entendes que nos pasa y volvemos otra vez al ego genial, que, genial, que el gordo viste el ego dice claro. bueno sí si es cierto esto quiero saber todo ahora ahí está el gordo interfiriendo qué tiene qué cuál es el apuro entendes si ya empezas a hablar con tu yo superior es lo máximo con lo cual vos le preguntas esto ponele cuál es la raíz Siempre tenés que preguntar cuál es la raíz. Está bueno, ¿eh? Por ejemplo, ¿qué pasa con el dolor de hombro? Y por ahí te baja, tenés un implante a la altura del chakra base. este ¿Y de dónde salió esto? Preguntás. Y este te lo autogeneraste cuando tuviste una relación con alguien que no fue lo suficientemente agradable. Ajá. ¿Y cuál es la raíz? Y que no respetaste tu sentir. ¿Y cuánto hace que pasó esto? ¿Y cinco años, dos meses, la semana pasada? No sé, no importa, ¿entendés? Es a 20 centímetros del cuerpo, es el aura, ¿no? Es a 20 centímetros del cuerpo, es como en la cuarta capa del aura, o en la quinta, pero no te quiero llenar la cabeza. Ahí tenés implantes, una creencia negativa, Una, un pensamiento negativo en el cuerpo mental, mm. una bronca que no pudiste resolver en el cuerpo emocional. Y vos sabés qué es esto, que tiene que ver con... El, todo es cuerpo energético, uno le pone mental, emocional y físico, pero todo es energía. Entonces, ahí vas teniendo respuestas. Y después, y anotate, ¿viste? Si querés. O grabátelo, o grabá lo que baja, Y después lo vas viendo. No hay ningún apuro, no hay ninguna desesperación, de nada. Hasta acá voy bien, porque después ahora voy... Están a la atentísimos o... y todos poniendo... Mmm... Ahí va, les va esto, tribu, decime si te la dije fácil de alpargata flecuda. Porque no quiero avanzar si esto no queda claro. Es preguntarle al que sabe, a la que sabe, al que sabe de vos... ¿Qué te está sí, pasando? Sí, ¿Cuál sí, es sí. el origen? Este pequeño protocolo. ¿Cuándo se produjo...? Y no desespere si no baja. Vos hácelo hoy, hácelo mañana y hácelo recontrapasado que vas a hacer esa unión. Y tu yo superior, que está chocho, ¿me entendés? Y lo único que quiere es que hable con él, imagínate. Está chocho, lo que pasa que a veces tarda un poquito, pero ¿por qué? No porque el yo superior se haga el misterioso. Es porque tener que atravesar el ego que está como con el ojo así esperando a ver qué vuelve. ¿Me explico? Entonces vos calma, calma, calma y dale, dale, dale y lo vas a ir teniendo. qué y acá Edwin pregunta, ¿y ahí agradecemos también? Pero el agradecimiento Edwin querido ah. tiene que ser todo el tiempo. Y ya que me ponés la palabra agradecimiento miren si les gusta esto, que tanta mala prensa tuvo esta palabra. Cuando uno está conectado a esta frecuencia superior que es el yo superior, estamos en la gracia. De ahí vienes, viene gracias ¿De dónde viene ah, gracias? Perfecto. ¿De dónde viene gracias? Viene de la gracia Es cuando uno dice gracia Le da entidad a eso Que sabe mucho más que yo ¿Voy bien, sí. Erwin? O sea que gracias todo el día Bien, cuando estamos enchufados al ego ¿Qué sería? Mm. Si vamos no es gracia, Si no es gracia. Desgracia. Exactamente. Cuando estás conectado al ego es en desgracia. Acá Edwin lo está diciendo. Muy también. bien. que ¿Sabes <risas> lo que quiere decir la desgracia que tuvo tanta mala prensa? Quiere decir la caída de la gracia. Nada más que eso. Sí. O sea, sin gracia. Sin. O. Oh, o. Oh, oh, eh, despojado de la gracia. O. Oh, ...desenchufado de la gracia... ...como vos quieras... ...gracia es... conectarte con aquel plano... ...tremendo de... ...todo lo que tenés ahí... ...a ver... Volver, eh, ...volver a esta dimensión... ...es volver a casa mi amor... ...tal cual... ...volver a esa dimensión de arriba... ...es volver a casa... ...perfecto... ...bien... ...entonces ahora te voy a decir... ...como limpiamos todo... ...te traigo una... ...tribu... ...vos conocerás otras seguramente... ...y habrá otras... ¿Yo qué te traigo? La llama violeta, mi amor. Te traigo la luz violeta. La luz violeta es una luz tremenda. Tiene una potencia. que ¿Sabés lo que hace la luz violeta? Ele, le desestructura el patrón bajo, lo desactiva y elevas, es, un, es un acelerador vibracional. ¿Te encanta? Me encanta. ¿Te encanta eso? Acelera tu vibración. Es... ¿Por qué? Uno está en tristeza, ponele, estás como en una tristeza emocional porque estás en una vibración baja, ¿cierto? Le clavas, le pones la luz violeta, ese, ese patrón bajo se desestructura y vas elevando. Es así. Física pura, física pura, física pura. Ya me caliente. Llama violeta. Cómo luz tengo violeta. que hacer con la luz violeta, ya están preguntando. Perfecto. A ver, mi amor. Yo te voy a tirar una. Vos también podés crear. A ver, Tribu, Tribu. Yo te digo todo lo que voy viendo y voy practicando en mí misma. Vos sabés, Tribu, que yo te traigo eso, no te traigo el librito, ¿eh? Yo lo que practico, lo propongo y lo planteo y lo comparto. Pero ¿qué quiero yo de mis almas doradas? Que cada uno saque su propio creador. ¿Me explico? Si no, seguimos dependiendo espiritualmente. Entonces yo te tiro una y después haceme tu creación. Te lo pido, por favor. Porque vos sos un ser creativo por excelencia. A ver, la, la luz violeta es el regalo accesible, maravilloso de esta era. A ver, ¿qué es la era de Acuario. Si sí, el amanecer, el amanecer universal, y tiene la luz violeta, ¿ok? Sí. Es la luz crística, es, es una energía tan potente que todo lo que vos ponés, eh, a, a lo, enchufás esas cosas a esa vibración violeta, inmediatamente desestructura el patrón y ra elevó la vibración. Y ahí te vas sacando larvas, bichitos, ¡eh! pensamientos negativos que Limpieza tenés en la aula, vas limpiando tus chakras le pasás una buena, ¿me entendés? Entonces ahora esto te voy a decir. Te voy a decir esto y vamos a escuchar. Después, al final, lo, lo reforzamos. Vamos a escuchar un temita. Escuchate esta. Primero, hay que ponerse en protección. Nada más que esto, te digo ahora. Te pones en protección le pedís a todos tus yoes que son tus ángeles, que sos vos mismo, a todos tus guías, le pedís protección y guía y traés el tubo de luz blanca que tra, es como si vos te metes en un tubo, que baje un tubo y te calce. Eso es protección y guía, como que sella. ¡Prá! ¡Chan! Y ahora vamos a escuchar un tema y después te digo la segunda parte. Me encanta, <risa> Me encanta generar misterio. <risa> bueno, señor operador, ¿Y qué vamos a comer ahora? De, a ver, lo que usted quiera. Hoy le damos el gusto a nuestro señor <risa> Sí, operador. de vez en cuando le Bueno, sigue. eso Totalmente. que usted quiere ahora, ¿quién es que nos lo va a dar? A ver. Es Jorjito, el más rico. Es Jorjito, qué Jorgito, el nombre del alfajor desde hace 50 años. Ser o parecer en 91.9. 91.9. <música> estoy en la mitad de esta carretera Encrucijadas quedan detrás ya está en el aire girando mi moneda y que sea lo que sea todos los altibajos de la marea los sarampiones que ya pasé yo llevo tu sonrisa como bandera y que sea lo que sea lo que tenga que ser para contactar a Silvana Silveri llamar al siguiente móvil 11 email 0060 E-mail seroparecer arroba silvanasilveri.com.ar Página web silvanasilveri.com.ar En Facebook Silvana Silveri Radio Blog www.silvanasilveriradio.blogspot.com Cuando pasen recibo mis primaveras suerte esté echada a descansar yo miraré tu foto en mi billetera y que sea lo que sea y el que quiera creer, que crea y el que no Su razón tendrá, yo suelto mi canción en la ventolera y que la escuche, quien la quiera escuchar, ya está en el aire girando mi moneda y que sea. Sea lo que sea. Muy bien. A ver. Acá Sandra me dijo de David que había preguntado David, algo. Que había preguntado que sí. si, si podías explicar de una forma más o menos simple. Sí. ¿Qué es la quinta dimensión? Como para entenderla un poco. Bueno, más. David, escúchate, te lo voy así cortito, mi amor, así termino. Lo... A ver, si nosotros ya sabemos hasta por la física, la física conocida y más la física cuántica, que hay de 11 a 56 dimensiones. ...desde la Fuente Suprema hasta acá... ...a ver... Es como, ...es como si... ...ponele 11... ...10, 8, 9... ...10, perdón... ...9, eh, 8, 7, 6, 5... ...4, 3... ...o sea, nosotros estamos en la tercera... ...¿qué es la quinta? ...es, una, es un plano de existencia... Eh, ...es un nivel energético... ...si querés... ...más elevado que este... ...¿qué significa más elevado? que donde no hay, eh, no hay mente, digamos, no está la mente baja, no hay ego ahí, ¿cierto? Es un, un, un plano donde vos podés estar mucho más libre, donde podés elevar tu frecuencia vibratoria, donde todo ahí en ese plano es como si fuera el cielo, lo que uno dice el cielo, ¿eh? el cielo en la tierra, es como... ¿Cuál es el plan desde el 2012? Bajar el cielo a la tierra. ¿Cierto? Que vendría a ser esa ya la tierra que estaba en tres, ya pasa a tener cinco. ¿Se entiende? traer esa dimensión acá, donde todo es más rápido, eh, la mente es más rápida, ya no estás eh, dependiendo, ya no tenés tanto sufrimiento, ya no hay tanta, eh, eh, tanta emocionalidad baja, dependiente y sufriente. ¿Ok? Es un plano más elevado que donde ya hay ahí libertad y un nivel emocional mucho más eh, de frecuencia elevada. ¿Ok? ¿ves eso. Bien. Gladys, mi amor, me hiciste reír con esto de que todavía estamos en la escuela. Ya <risa> yo también estoy en la escuela, Gladys. ¿De dónde te crees que estoy? <risa> Pero ya sé, mi amor. A ver, yo les tiro una y ustedes sobre eso... ...también hagan una creación... ...me explico... Sí, Digo, esa es la propuesta... ...creatividad... Individual. ...creatividad... ...dale creatividad... ...no es... ...ah bueno... ...Silvana o, o Cadorna dijo esto... ...y hay que hacerlo textual... ...a esto voy yo... A ver, ...si te sirve... ...lo agarrás como modelo inicial... ...y a eso le vos creando... ...porque como... ...a Dios le encanta... ...que seas creativa... ...porque eso es lo que sos... ...Dios... ...dentro de este drama ilusorio... ...escuchaste tribu... ...que somos... ...Dios dentro de este drama ilusorio, porque este drama es una ilusión, no es la verdad. Por eso dice que si nosotros, si cada uno de nosotros, pase lo que pase y sea lo que sea, como acaba de decir Drexler en el tema, recuerdo que soy una conciencia divina, superé la prueba de la evolución. Mm. ¿Te gustó, tribu? Me encantó, me si encantó. Si sea lo que sea que suceda, yo tengo presente que soy una conciencia divina, superé la prueba. Te la tiré, tribu, ¿eh? Genial, síntesis bueno, total. ahora voy. Entonces, ¿cómo hacemos con este acelerador vibracional de la luz violeta que es sí, genial? que es mucha intriga con la luz violeta. Muy bien. Escuchate esta, tribu. Primero, entonces, pedí asistencia, como cada cosa que uno hace cuando vas a meditar. Siempre es, acá estoy, me pido asistencia a los ángeles, a los arcángeles, a mis hermanos, a mis guías. Pido protección y guía, asistencia, protección y guía. ¿Ok? Haces esto y visualizás un tubo blanco brillante que tra, baja y vos te metés en ese tubo. Estás como metida en ese tubo, De protección y guía. Y después, y después, viene el festival con la violeta. ¿Qué podés hacerlo así? Mirá, tenés una llama, imagínate y visualiza una llama crepitante violeta. Vos ahí la mirás. Y cuando estás lista, tra, te metes adentro, y que la llama te purifique y te limpie todo lo que pueda haber en tus aura, en tu aura, en tus chakras, que te crepite, que te suba todo, ¿entendés? Que te como si fuese, viste, lenguas de fuego que te cubren entera, atrás, adelante, arriba, va, pie, cabeza, todo, todo, y te quedás un rato ahí con los ojitos cerrados. Y después. O sentís que te salís de la llama O bajás la llama uh -huh. O lo que te venga mejor a vos Eso es tu creatividad Así no haces esfuerzos, tribu En tengo que hacer esto porque lo dijo fulana No A ver, a vos te viene de que se apagó la llama Se apagó Te viene de salir de dentro de eso Está bien Esa es una, ponele Otra Suponete el pilar Un pilar violeta Frente a vos Estás, está, siempre pediste, acordate, tubo blanco. Y después decís, lo mirás al pilar y te metés dentro del pilar. ¿Te interesa que tenga una puerta al pilar? Meté en una puerta. <risas> es tu creatividad. tú te metés y te quedás ahí con ese pilar. Trac. Puedes hacerlo sentado, acostado, para hacerlo como vos sientas. Me explico. Y te quedás un rato ahí que esa luz violeta te esté como acariciando, limpiando, quemando, todo lo que está bloqueando, porque ¿sabés cómo es esos bloqueos? A veces bloqueos, ¿sabés cómo vienen los bloqueos? Porque te los creas vos, con tus pensamientos, porque estás conectada permanentemente a, al inconsciente colectivo. O sea, no, mientras sos humano estás conectada todo el tiempo con ese patrón del inconsciente colectivo y entonces te agarrás cosas del inconsciente. Cuando vas a lugares que están llenísimos de gente, alguna cosa te traes. Cuando estás en un lugar tipo que la gente está muy loca, ¡pum!, te lo traes. Y vos cuando te empezás a sentir medio tensa o sin ganas o no sé qué ay, te mandás una llama violeta y escuchate esta, esto lo expandís a donde vos quieras tribú, a tu cuarto, está bueno en el cuarto, ¿eh? está bueno meterle cama, en la cama, mandale cama, a la cama, al colchón, abajo de la cama, a todo tu cuarto, las paredes, el techo, mandá y visualiza que toda esa luz te quema todo lo que anda por el aire en medio, ni bueno ni malo, que bloquea. Qué hincha, sí. que te trae virtual un sentimiento que no va. ¿Me explico? Y le mandás llama Violeta a toda tu casa, a tu cuarto, a tu cama, a tu lugar de trabajo. A Gaia, a tu país, a tu cuadra, a lo que vos quieras. ¿Ok? Bueno, la otra. ¿Esto va bien, tribu? ¿Voy bien? Sí, sí, sí. sí. Acá había algunas otra, otras ideas como nadar en un océano violeta, por sí, ejemplo. Sí, perfecto, que te estás lavando, perfecto. ¿Ves? ¿Ves la creatividad? Me encanta eso. A ver... Gladys dice, yo para barrer mis creencias empiezo a barrer, barro, robar barro. Perfecto, perfecto. Creencias. Entonces te llenás de luz violeta y barres, ponele. Ponele. Te claro. imaginás... una acción, viol... Exacto, una acción... Y, la, y que la escoba sea violeta ¿entendés? metele violeta porque es una luz que está disponible para nosotros por la gracia ¿te queda? ok entonces y acá te tiro otra por ejemplo vos querés Podés poner antorchitas en tu casa imaginarias. Mm. ¿Eh? Pones una antorcha en el living, una en el cuarto, uno en la puerta, uno en el, en el donde vos quieras, la cocina, y vos las visualizás diciendo que estén ahí día y noche quemando todo lo que puede venir que esté bloqueando cualquier circunstancia. Y las tenés visualmente ahí. Ay, y está genial. perfecto. ¿Entendés? Entonces, como para ir redondeando tenés que conectarte con tu yo superior, aprendé esto, tribu, a empezá a hablar con tu yo superior y no te preocupes, ¿y ahora quién habla? ¿Quién está hablando? quién era? No, no, no, no, vos dale hoy, mañana, pasado y vas a tener unos diálogos maravillosos donde la info que te va a bajar es genial y después haces tu propia sanación. ¿Sos reikista? Ponele, ¿te gusta el reiki? Le clavas reiki, ¿entendés?, todo lo que tiene que ver, y la luz violeta le das a todos los chakras, toda tu aura, todo tu lugar, y ahí vas limpiando, limpiando, limpiando para que ese canal, que no sé quién lo preguntó, esté cada vez más limpio y por lo tanto la energía del yo superior baja de una manera que cuasi directa, no sé cómo explicarte, Ra, no hay interferencias, ¿me entendés? Entonces toda esta sanación y limpieza es para que no haya interferencia. ¿Qué están diciendo algunos? <risa> eh, sí. Que Gladys va a pintar su escoba de color violeta. Muy bien. También perfecto. preguntaban si usar ropa a color violeta. Sí, totalmente. Suéter, buzos, remeras. Totalmente, totalmente. Me, vos te pones violeta. Vos tenés la llama violeta todo el tiempo porque la tenemos a disposición para quemar todo lo que ya no, lo que está bloqueando una circunstancia. Y... Te vas y te conectás todo el tiempo con tu yo superior. A ver, mi amor, acá estamos de vuelta, se había cortado. Se había cortado el... el este, quedó, tribu, porque me está redondeando. Video. Me está redondeando el operador. ¿Te quedó esto? ¿Te sirvió? Espero que sí, tribu. Conexión, conexión con tu yo superior. Acordate que sos vos misma, vos mismo, en un diálogo permanente. No te olvides que está ahí, tenés a tu gerente supremo que tiene la posta de todo y siempre andamos queriendo resolucionar las cosas desde el ego, por el amor de Dios. A ver, andá, dale, preguntá, pedí, estate, alineate, alineate y todo limpiate y limpiate con todas las formas que vos tengas y usate la luz violeta a lo pavote todo el tiempo. Hay algo. Ay, como... mi amor, mucha info, dice Edwin Vas a tener que hacer otro programa más sobre esto Ah, bueno, <risa> bueno, perfecto Lo vamos a pensar entonces Pero mm. digo, ¿sirvió? Ojalá que sí, tenemos que irnos Así que gracias, como siempre, amores Espero que sirva Por ahí lo pueden escuchar de vuelta Por si les quedó algo medio pendiente Los quiero con el alma Les doy mis gracias eternas A todos los mensajes, los Facebook, las preguntas A todo A todo Y le quiero saludar al señor operador, muchas gracias. Quiero saludar a nuestro Georgie Gorgito querido. Gracias, Sandra. Gracias, Sil, gracias a todos en el chat. Gladys dice que está este, proponiendo, quiere proponer un tema. Sí, Gladys, adelante. Y sí, ¿cuál era? Eras vos, oye, este, al principio, claro, que quería dale, proponer un tema. Claro, dale porque tenemos que terminar porque viene Mandalo el otro programa. No sé sí, cuál es. Sí, sí. Eh, y si no me lo mandas claro este por Facebook manden, me lo mandas por comuníquense. Facebook me mandas el tema para que lo podamos charlar Totalmente. tengo que cortar tengo que cortar tribu te doy las gracias de corazón a corazón espero que sirva y nos vemos la semana que viene el jueves que viene a las 18 dónde sí y dónde va a ser todos vamos en mantra, mantra. en mantra